Eh, creo que julio puede continuar con esa tendencia, pero ya en agosto se van a empezar a sentir el, los aumentos de precios provocados por, entre otras cosas, la, el, las medidas que tomó Sergio Massa, no eh, principalmente lo que es el dólar agro, que al incorporar al maíz, eso tiene un aumento del costo para la producción de carne, que a su vez ya venía con los precios relativamente atrasados, ¿no? entonces ya se esperaba una suba con esto creo que la suba no se ocurrió fines de julio pero, pero, pero va a ser captado principalmente en el índice de agosto, ¿no? con los precios de agosto y que tenemos algunos regulados que este mes van a subir más fuerte, ¿no? Eh, prepagas van a subir más de un casi un 9%, colegios eh, privados en la provincia de Buenos Aires también Eh, van a tener un, un aumento bastante por arriba del, del promedio eh, tenemos aumentos de transporte tenemos aumentos de, de, de naftas ¿no? que ya se dio en los primeros días de agosto entonces eso también va a ayudar a presionar ¿no? a, a, al índice general que en agosto sí posiblemente ya termine vuelva a, a tener un, un, un salto veremos veremos la magnitud no porque todavía falta una unas cuantas semanas de agosto. Julio posiblemente continúe con, con esta desaceleración que vimos en los últimos meses o esté cercano al 6% que, que informó INDEC para junio. ¿no? Eh, nosotros en supermercados en, en las 4 semanas de julio eh, vimos un aumento acumulado del 5,2%.